Con esta musiquita, sabéis que Me siento como si... Eh, somos todos futbolistas, frustrados, ponele, o no, porque de última jugamos al fútbol en el nivel que se nos antoja, hasta la edad que queremos, o podemos, y esta musiquita me gusta para entrar en calor. Ahí, me, me, me imagino, quebrando la cintura, tocando el piso, si llego, ya a esta altura, después de tanta cuarentena, no sé si llego. ¿Todo para qué? Para entrar a la cancha. Y cuando entramos a la cancha, el que la tiene bajo la suela es Daniel Petrucci Buendía... Hola Juan, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Todo bien. bien. Bueno. Sí. Amaneciendo en esta mañana tan linda, ¿no? Está bueno. Sí, sí. Está linda. Está linda el otoño pampeano no es ninguna novedad. Eh, está espectacular en general. Es cierto. Es cierto. Pero bueno, tuvimos un fin de semana eh, realmente eh, para para el asombro, ¿no? Porque la temperatura, el sol y bueno coincidió todo. Menos el fútbol. Ajá. Sí. Claro. Y bueno, no es qué iba a ser. Estamos ahí. <risa> Eh, eh, nos queda, eh, leía en algún lado que, eh, bueno, explotó el rating del, del fútbol alemán ayer. Nunca claro. en la Argentina hubo tanto rating para un partido del fútbol alemán. Y sí, eh, el futbolero estaba sediento de algo que mostrar a, a once corriendo detrás de una pelota 22, mejor dicho. Sí. Y bueno, y precisamente esto es algo que, por supuesto, es, abre un disparador y uno se pone a, a, a pensar en esto tiempos en donde le sobra el momento para pensar, digo, eh, a veces bien, a veces no tan bien, pero bueno, lo intenta. Y precisamente este, con este comienzo o retome más, más que nada de la actividad en, en Alemania que otro país podía ser que no sea Alemania, ¿no? El poderío alemán nuevamente vuelve a manifestarse eh, a raíz de este retome de, del fin de semana que, que bueno, no solamente provocó mundialmente, eh, la, la televisación de los partidos eh, hizo que el mundo fuera cautivo del fútbol alemán en este, en este fin de semana y uno piensa un poco en cómo es que Alemania puede llegar a, a retomar la actividad tan rápidamente después de haber pasado y, y aún teniendo eh, en, en, en estos momentos eh, muchas complicaciones con el coronavirus. Sin embargo, eh, digo muchas complicaciones porque tienen más de 176.000 diagnosticados con coronavirus, casi 8.000 muertos, eh, eh, apenas 154.000 recuperados, que es una noticia que, que, que cae bien. En, en un país donde los 83 millones de habitantes que tiene como población eh, realmente hablan claras de ese poderío, fundamentalmente, de, de, de, de la Alemania teutona. Bueno, la cuestión es que eh, si uno pusiese pusie, pusie hacer comparaciones, sería un tanto odioso, pero bueno, eh, para tener una referencia un poco en, en nuestro país, apenas son 363, o por allí, un poquito más, sobre lo que puede haber pasado antes de ayer y hoy, la, los fallecimientos por el coronavirus y, repito, son casi 8.000 en Alemania. Sin embargo, eso no fue un inconveniente para que el fútbol alemán retomara la actividad. Y quizás en esto tenga mucho que ver también la actual canciller, Angela Merkel, que es este, la líder del de gobierno alemán y eh, también este, una, una este, que hace bastante tiempo, casi 20 años, que viene al frente... Este, entre 15 y 15 de la Cancillería de, de Alemania y este, bueno, la, la manera de, de a Alemania este, con, con mano dura y, y realmente todo tipo de, de circunstancias que hacen a, al poderío que tiene Alemán porque es un gobierno de derecha el que está hoy en el poder desde hace bastante tiempo ...y tiene sus influencias... Ángela Merkel, Juan, no sé si vos sabes mm. ...es gente del Borussia Dortmund... ...así Ajá. como nuestro presidente... de Argentinos de Juniors... De de claro. ...ella también tiene un club... ...de preferencia... ...y no es algo... ...realmente común... ...que la presidenta o la canciller... ...del fútbol alemán... ...haya influido en este retorno... ...más que eh, rápido... ...del fútbol en ese país... ...también... Por supuesto que para eso ocurra, la política juega su papel, teniendo en cuenta que muchos de los que apoyaron este retorno del fútbol alemán en primera y segunda división eh, son o pertenecen al partido que está gobernando el país. Claro, no sí, sí. es una casualidad. Más vale, más vale, claro. Y fundamentalmente teniendo en cuenta que, eh, como decíamos, el Borussia Dortmund, Es el, el equipito del corazón de la canciller, eh, desde el momento o a poco de el que ella comenzó a, a regir los destinos de ese país, comenzó también, después de un momento que lo tuvo al borde del descenso, comenzó a recuperarse milagrosamente, este, no solamente en cuanto a los resultados, sino también en cuanto al poderío de un equipo que no era tal, no era tan poderoso y que sin embargo. Este, en poco tiempo se recuperó y bueno, logró posicionarse entre los mejores del país y también del mundo. Ha ganado varias copas, eh, dos copas del fútbol alemán en el año 2011 y 2012. Eh, esto fue coincidente con eh, la dirección técnica de Jürgen Klopp, quien ahora esté, está trabajando en el Liverpool y lo sacó campeón también. O sea, un, un hombre probado y capaz de, de poder alcanzar sus logros. Y también, por supuesto, la inclusión dentro del Borussia Dortmund de uno de los hombres que eh, más hizo para que este, el fútbol eh, comenzara este fin de semana. Sí. Me refiero a Hans eh, joaquín batsky que es, eh, fue tesorero del club en primera medida y luego pasó a ser directivo ejecutivo. Y la mano derecha dentro del fútbol de Ángela eh, Dorotea Merkel Tomá, Claro. Que... o sea que eh, en todos lados se cuecen habas. también allá estos asuntos de las relaciones y la política, eh, más vale eh, además, sí. es, es así históricamente y en todos los territorios no hay que sorprenderse pero a veces viste que está la mirada como, eh, no, esto es muy de argentinos que se manejan con los punteros, con los amigos las relaciones políticas, en Alemania también pasa, es así sí, eso es lo que uno por allí descubre investigando un poquito más y Este, ...tratando de, de entender eh, cómo puede, no solamente Alemania, eh, personalmente lo tengo, es un, es un país y es, y es una selección futbolística... ...y hablando de lo futbolístico, atravesado porque siempre eh, sobre el fútbol argentino medio que se ha impuesto, medio que ha, ha logrado más que, que lo que ha logrado en Argentina... Teniendo en cuenta que solamente se han enfrentado en tres finales mundiales, este, estoy hablando de la del de 90 y el 2014, el 90 en Italia que nos ganó, el 2014 en Brasil que también nos ganó y solamente la única que tenemos del año 86 en México en donde nosotros logramos imponernos en esa fila, mm. pero siempre a nivel clubes inclusive y cada vez que nos hemos eh, topado en, en, en el camino al título en distintos mundiales ha sido... Este, nuestro, nuestro rival más enconado nuestro rival más difícil de, de doblegar uh -huh. y de repente a uno le provoca una especie de situación igual te, recu te recuerdo que Boca salió campeón del mundo ganándole sí. al Borussia Dortmund justamente <risa> no, ¿eh? en el 70 y... 78 sí, fue un partido que se jugó al año siguiente de, de lo que correspondía digamos eh, ese bueno, claro Es cierto eso. Y fue una ida y vuelta, Con... fue una, una final intercontinental que se jugaba ida y vuelta en aquel momento. Empataron, sí, en, la, en, empataron en Argentina. En cada cancha como local, claro. o sea, en la Bombonera y en el estadio. Exacto, sí, es se empató en la Bombonera 0 a 0 y Boca Allá le ganó 3 a 0. Fue... Bueno, mirá, me, me metí en un brete ahora. No, está bien. <risa> bueno, es uno, Por lo menos a mí me, me hace bien escuchar una cosa así, que, que pudimos, este, o que me refresques eso, porque pudimos realmente a nivel clubes por lo menos este, tener de supremacía sobre ellos. De todas maneras, este, Juan, te digo que este, me sigue cayendo antipático a Alemania cada vez que, que aparece allí este, en las definiciones de los torneos mundialistas y, y está en el camino nuestro, ¿no? Realmente no es un, un hueso fácil de roer. Eh, y bueno, y eso es lo que por allí este, genera cierta antipatía. Pero bueno, la eh, cuestión eh, es que... Hago una corrección de, de mí sí. mismo, porque claro, eh, del Borussia Dortmund es hincha la Angela Merkel. Una gente me hace saber que Boca no le ganó al Borussia Dortmund, me recuerdo. No, Sino a este sí. Borussia impronunciable, que es el Borussia Mönchengladbach, algo así. no este, sí. eh, Son dos equipos diferentes, más vale. Es cierto. Bueno, la cuestión es que de esos equipos, de la totalidad de los equipos alemanes se ha valido también este, el lobby político que se ha hecho para convencer a quienes este, eh, comandan esas, esas eh, sociedades anónimas, que son la mayoría de las que hoy por hoy están en el fútbol alemán. Eh, vale recordar eh, también que eh, el nuevo estadio del Borussia Dortmund fue reconstruido después de haber sido este, levantado para el Mundial de 74, bueno, la, la rehabilitación de, del estadio y la reconstrucción del estadio para convertirlo en uno con una capacidad de, de 81.000 81. Eh, personas entran eh, sentadas, por supuesto, en ese estadio, y también, por supuesto, fue una tarea que se realizó eh, digamos, para favorecer no solamente el equipo de la canciller, sino también para instalar, de alguna manera, un rival que pudiera eh, competir con el eh, Bayern Munich, que es el equipo que, eh, digamos, normalmente comandó durante mucho tiempo eh, este, la primacía del fútbol alemán a nivel local y a nivel internacional. Entonces, eh, digamos, es como que pensar, bueno, es hora que le, que le hagamos sombra al Bayern Munich y... y Creemos un equipo fuerte, poderoso, que, que pueda competir y que pueda trascender internacionalmente. Así que bueno, eh, ese equipo, que es el equipo preferido de, de la Canciller, que por hoy está disputando palmo a palmo este, la, última, eh, la última parte de este torneo que recomenzó este fin de semana, te recuerdo que el Múnich está en primer lugar y ahí no más, el Borussia Dortmund en segundo lugar con apenas tres puntos de diferencia. Uh -huh. eh, realmente eh, han logrado mucho de lo que se han propuesto este, la derecha del, del fútbol alemán este, y, y precisamente hoy por hoy con esta decisión que no solamente al decir de Karl Heis, te acordás de eso, el tanque alemán que jugó sí, en sí. la selección alemana durante tanto tiempo, bueno, es un directivo del Bayern Múnich y eh, fue uno de los primeros que apoyó este, este, y lo que la canciller proponía fue quien también este, le alcanzó protocolos para poder actuar los jugadores, donde no hubiese ningún inconveniente eh, que pudiese poner en riesgo El, el retorno del fútbol alemán, bueno, entonces este, a partir de esa circunstancia convencieron al resto de los representantes de los equipos y eh, de esa manera entonces eh, el, re el regreso del fútbol alemán fue más sencillo. Eh, no hay que olvidarse que eh, en Alemania hace mucho tiempo que la derecha está en el poder y que está... Eh, digamos, posicionada a nivel europeo eh, como uno de los, de los países más poderosos, eh, la canciller Angela Merkel, que estaba leyendo un poco y tiene como profesión, es una física la mujer, eh, esa es su profesión, este, no es abogada, que es lo que uno por allí imagina que pasa en, en la mayoría de los países, Y este, pero eh, ha, ha logrado mmm, imponer su criterio con mucha habilidad y con mucha eh, capacidad y de allí entonces que este, el fútbol alemán, que como te decía Rumanía había anticipado que el mundo los iba a estar viendo estaría, no solamente sería importante para el fútbol alemán sino también para la política de Alemania teniendo en cuenta que sería televisado a todo el mundo y calculado más de mil millones de, de televidentes que, que, que este fin de semana este, podían presenciar este, la televisación de, su, de sus partidos de liga. Eh, cosa que han tenido seguramente los políticos muy en cuenta a la hora de apresurar este retorno, teniendo en cuenta que, claro, su poderío económico le permite contar con eh, lo, lo absolutamente necesario para asegurar que los futbolistas y quienes integren eh, el, el retorno del fútbol en, en las canchas, que calculaban que no más de 300 personas que tuviesen que ver con la organización del partido, además de los jugadores, árbitros, eh, cuerpo técnico y demás, este, serían los únicos que ocuparían los, los, los estadios. Y eso se pudo ver este fin de semana, aquellos que hemos tenido eh, ocasión de mirar un poco, las canchas eran, estaban absolutamente ves, vacías. Eh, en la tribuna solamente los jugadores que eran reemplazados salían y se ubicaban mmm, butaca de por medio con los demás y, y evidentemente sorprendía un poco observar cómo eh, la televisión mostraba que todas las gradas estaban absolutamente vacías sí. y se jugó un partido poco menos que, que entre casa ¿no? Sí, sí, sí, una, una escena a la que no estamos acostumbrados. Es, es difícil este, ver fútbol... ...sin el contexto, ¿no? Ni más ni menos. Y bueno, eso es lo que ha logrado eh, la Bundesliga... ...en donde... Eh, ...quedan ocho fechas para terminar el torneo de primera edición... ...como te decía, hay dos equipos que están disputándose palmo a palmo... ...quién se queda con el título... ...y la... ...eterna presidenta de la Unión Demócrata Cristiana... ...Ángela eh, Dorotea Merkel... Eh, está expectante porque su equipo, precisamente el equipo de sus amores, es uno de los que está allí en la discusión este, para ver quién se queda con el título. Bueno, la cuestión es que eh, un poco es conocer y tratar de, de averiguar un poco más cómo se llega a este comienzo, de, a, este retorno, a este retorno, digamos, del torneo que se estaba jugando en Alemania y eh, llegó a ser el primer eh, país europeo Este, porque recorremos de Bielorrusia, no había dejado de jugar otro de los países europeos que no dejó de, de, de competir futbolísticamente pero por supuesto un torneo absolutamente menor la cuestión es que Alemania logró lo que quería ese impacto mundial de que todos los ojos estarían posados sobre Alemania y eh, por supuesto también eh, su, su este continuidad eh, en, en todo lo que tenga que ver con este coronavirus que nos tiene preocupados mundialmente y bueno, parece ser que en Alemania lo tienen controlado o por lo menos eso es lo que, lo que ellos dicen Muy nada bien. Juan, esta era un poco dale. la idea de compartir con ustedes dale, por un dale, tiempo todo. nos vamos a hacer seguramente televidentes del fútbol alemán, entonces Daniel nos reencontramos el lunes que viene dale Juan, muchas gracias, hasta luego Daniel Petrucci la pone bajo la suela todos los lunes para hablar un poquito de fútbol que nos gusta más vale, qué es esto que me estás poniendo a ver, uh, mirá mirá, mirá